Durante el fin de semana pasado, Buenos Aires fue conmovida por las explosivas declaraciones del líder de la UCD, Álvaro Alzogaray, quien afirma que su línea telefónica se encuentra intervenida. ¿Pero qué oscuro poder intenta violar telefónicamente a Alzogaray? ¿Es acaso de esta forma que Menem consiguió su actual plan económico? Carne podrida, en su lucha por una información más justa, libre y soberana, logró obtener el siguiente testimonio. ...la primera pista que induce a pensar en una pinchadura de línea. El número solicitado no corresponde a una abonado en servicio. ...con el servicio de reparaciones. Por favor, disque el número del teléfono descompuesto. Buenos días. Su teléfono se encuentra momentáneamente intervenido por la Cide. Estamos escuchándolo. Por favor, hable en forma pausada, con buena pronunciación y tratando de dar la mayor cantidad de datos posibles. Para su información, le comunicamos que hemos inaugurado nuestro servicio de mensajería que incluye anónimos y amenazas y extorsiones de todo tipo. También vamos a domicilio. Recuerde, colaborar con nosotros es colaborar con la Nación. Nuestros servicios no son los mejores, pero son cada vez más. También las investigaciones apuntan hacia las habituales comunicaciones del ingeniero Alzogaray. Registradas en su contestador automático, prueba fiel de que los servicios lo intervinieron. Este es el contestador automático del ingeniero Álvaro Alzogaray. En este momento no puede atenderlo, pues le molestan sus hemorroides. Tenga la amabilidad de dejar su mensaje o insulto después de la siguiente señal. Hola, consejero Malatón, si el de anteojo? Tengo una duda. Hola, ingeniero. Le hablo desde la CIDE. Escúcheme, tenemos una grabación donde una mujer habla con usted acerca de un dinero. Y le dice, papito, papito, Ya menos que podemos hacer un buen negocio. Hola, Malatón de nuevo. Cómo no lo encontró a usted, lo fui a ver al embajador de Estados Unidos. Usted no me dijo nada. Toma, es negro. Es negro. Hay que hacerle caso igual. Hola, capitán ingeniero. Discúlpeme que antes no lo traté como un superior. No nos acordábamos, ¿sabe? Mire, con respecto a la mujer esa que le dice papito, papito. Bueno, averiguamos que es su hija. Olvídese lo de la extorsión, mi capitán. Después hablamos. Hola, habla más latón de nuevo. Mire, quise entrar con el embajador americano a una confitería. Y no lo dejaron entrar porque es negro, el derecho de admisión y eso, vio. Pero resulta que el negro se enojó y quiere traer tropas para terminar con el racismo en la Argentina. ¿Qué hago, don Álvaro? Soy más latón, acuérdense, llame. Y finalmente, un testimonio más. Prueba reveladora e irrefutable de que elementos extraños de dudosa filiación escuchan las conversaciones de Alzogaray. algunas interferencias, ordenó una investigación a personal de la empresa, esa investigación llevó a que efectivamente en el correo central había una central de. ¡Qué, está hablando de nosotros! ¡Vení, vení, vení! Escuche, anota, anota, anota, anota, a ver, a ver, a ver. anota. copia, copia. Sí. Entonces, eh, él dispuso que se diera información al juez, Irusun, el cual fue, comprobó. ¡Ay, va a llamar al juez! ¡Oh, oh, oh! y bueno esto se valen de cualquier cosa se valen de algo que ¿Qué los dice? americanos ¿qué dicen dice? dale la pura, ¿sí? dale dale no. dale es basura pero repito esto es esto forma parte de la baja política y yo no intervengo en esto carne podrida Así pasó Carne Podrida, el más completo informe de rumores, trascendidos y acusaciones falsas.